Pues, eh, ¿Has hecho, la maletita, tener, ¿Has yo has la, hecho la maletita ya? Sí, tengo todo muy bien. hecho. Y me he documentado de la zona donde vamos y todo lo que vamos a encontrar a ver, eh, y tener por allí cerquita y tal. Vamos a estar un poquito aislados. No sé si os habéis documentado, pero es que es la zona rural, es así. Allí, claro, para que no nos escapemos. No se nos escapen. <risa> <risa> no escap... Has hecho, hecho, hecho un pozo. Los jefes nos han hecho un pozo para que no nos escapen. <risa> bueno, de todas formas lo intentaremos. Vivimos en Y lo que vamos a hacer es una alerta. Omni, porque vamos a tener muchas noches oscuras y estrelladas. Vamos a hacer Salud, Tom... tampoco. ¡Ay, Dios mío! Lo que no vamos a hacer es la lorta. Que la... Eh... Tan ver... vacuo, tan vacío, con tanta tontería, que las casas rurales ahora se encuentran en, en el centro juegas. de las grandes en ciudades. De la en las Juevas. Claro, eh, Hombre, tampoco eso. Sí, no, tú eres, sí. Ya sabemos, no...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 Turiu <laughs> uh. <laughs> bueno, de lo que hablamos de la comunidad valenciana es que han tenido una alerta cagona ¿Así? ha sido un fin del mundo absoluto de verdad, los, eh? lo para que decimos usuarios, es real. Para los usuarios de piscina ha salido en los informativos de todos lados ese lado. viral se sí, llama alerta cagona esa, esa es, es una cagona. auténtica señal de fin del mundo tremendo. de que el mundo se está desnortando se está totalmente oye, totalmente. pero me estoy acordando de una cosa se está pudriendo totalmente, no, me es, totalmente. Hay, muy, hay gente con en, en verano muy típico la diarrea verana claro, no, sí, sí. es que perdona, es que Que, eh, no sé si recordar es que además hace poquito algún colaborador le ha pasado que es que, que eh, no que en la zona de Alicante Valencia estaba habiendo un brote de gastroenteritis sí en efecto entonces había, lo ha habido y además es que lo, a principios de julio no las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 A, la, a esa zona todos los emisarios fecales pues eh, eh, estaban inundando de escrequiacolito de toda la zona y bueno ha sido un poquito mm, duro por así decirlo bañarse allí en esta época o sea que el pero moreno bueno... el moreno no era muy <risa> no era, natural no era, qué, qué asco no, <risa> no, <risa> bueno qué asco? No, no vamos a ir más escatológico no lo que ha ocurrido ahora en estos últimos días que ha salido además en, en todas las televisiones y demás ha sido una alerta cagona pero en piscina <risa> ha sido en piscina Madre esto mía. todavía peor.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 un virus muy importante, estomacal... O, o había uno, o, el, ha o era el vengador, el vengador, poco, el vengador al, nadador... Alguien que jamón. no lo han pagado algo en la piscina o en, Pero, en la instalación municipal bien o, bien, o bien, alguien... Bien algún banda, lo que sea. Claro, pero demuestra sí. esta historia que nos hace sonreír lo que ha pasado, es terrible, eh, pero pagar pagar por ir, a, ver, claro, pero el, a ver, el hecho la palabra. De, de un señor o señora, <risas> o niño, o niña, vete, bueno, Haya estás, tenido ahí. una difusión tremenda, que la gente haga caso, que la gente vaya a eso, a una piscina. Eso demuestra que estamos cogiendo un camino un poco.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 que todos lo hemos eh, hecho. Eh, estás Estamos más otras personas. Yo no lo he hecho en tu vida. No.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 pues pues solucionaron la, solu la, la, la, el problema. Bueno, Pero yo Es no que sé. fíjate el perjuicio yo para esas las instalaciones los niños correspondientes. Los habitualmente normalmente los niños mira, suele ser que no, ¿no? suele ser por dos cosas en, en niños a la hora de no controlar el tema es o por pereza, que están tan cómodos que dicen, no salgo y estar buscando el baño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 Sí, sí. Eso, todavía ¡Horror! hay zonas de, de, de España que los emisarios no los han alargado, por así decirlo, y e e no vierten todo el contenido eh, metros y metros dentro del mar, sino que todavía prácticamente vierten en, en la misma costa, donde eh, en verano pues aquello se llena de gente... De